Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por, por llamarme, por el espacio en tu programa y buenos días a tu audiencia. Muchas gracias. Contanos para quienes no estamos metidos directamente en temas de salud, ¿cuál es la situación y cómo va impactando esto de que estemos en, transitando u n a semana 12 de baja en los contagios y si esto tiene un correlato a nivel interno en los hospitales de la provincia? Lo tiene.、Eh, estamos en, en este momento. La, la percepción en los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires y, y en otras regiones de, de la República es como la de un impas.、Mm. Eh, se ve una merma en, en el tema del COVID, si bien, bueno,、eh, la circulación comunitaria también viene de la mano de. Una patología habitual que tiene que ver con el trauma o tiene que ver con otro tipo de intercurrencias que también se ven y empiezan a ocupar las camas de cuidados críticos y empiezan a ocupar parte de la atención en la guardia y en la internación. Se ve que el hospital está trabajando con una intensidad menor a la que venía trabajando.、Eh, el impacto de la variante Delta, de esta tercera ola que tanto se menciona, aún es incierto.、Eh, nosotros esperamos que. Que no, que no golpee tan fuerte, que, que la vacunación tenga un impacto positivo sobre eso, este, pero al mismo tiempo, ya a más de un año y medio de, de estar sosteniendo este, la atención en el marco de la pandemia,、eh, entendemos que queda una cuenta pendiente por parte de,、sí. bueno, de las autoridades de, de los diferentes sectores de gobierno, tanto nacional como provincial y municipal. Qué es el reconocimiento a las tareas de cuidado, el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Este, aún estamos esperando este, una recomposición salarial que haga justicia a, al daño que tuvo en, en nuestro poder adquisitivo el, el gobierno anterior, ¿verdad?、Uh -huh. y, y, a, y a lo que se, bueno, otras, se comprometió、eh, el gobernador, ¿verdad? A, recon, a reconocer, a recomponer el salario de los profesionales de la salud. Eso todavía、eh, es una. Es una deuda pendiente. Si bien hay que reconocerlo, el año pasado el salario de un ingresante superó a la inflación en 10 puntos y esperamos reeditar、eh, esa, esa paritaria como mínimo para este año.、Eh, bueno, nada, to todavía estamos en, en discusiones al respecto y como vos bien señalabas en tu introducción,、eh, tenemos reclamos que datan de un tiempo atrás, ¿verdad? Que tienen un tiempo、eh, importante, que tienen que ver con. Bueno, el reconocimiento de la guardia como desgaste, el reconocimiento de, nuestro, de nuestra tarea como una tarea que tiene un desgaste implícito este, y que requiere un tiempo jubilatorio más temprano. Este, bueno nada, un, un pliego de reclamos que, que en algunos aspectos se vienen desarrollando en forma positiva, lo que valoramos、eh, inmensamente: ¿no? que, que el gobierno escuche los reclamos de, de los trabajadores y las trabajadoras y actúe en consecuencia, pero bueno. Hay cosas que todavía no, no se están dando, y, y esta jornada de lucha de mañana viene a visibilizar esto, ¿no? Y viene también a visibilizar la necesidad. La pandemia lo que puso en evidencia es que la necesidad de un cambio, de una reestructuración de nuestro sistema de salud, una refundación, decimos con algunos compañeras y compañeras del sistema de salud, es absolutamente necesaria porque se ha demostrado que este sistema tal cual lo tenemos. Es un sistema ineficiente, es un sistema injusto, es un sistema que brinda una atención diferenciada de acuerdo al poder adquisitivo de cada ciudadano y por otro lado aliena este, y, y destruye a, a los profesionales que, que llevan adelante la tarea, al equipo de salud que lleva adelante la tarea, profesionales y no profesionales, ¿no?、Mm. Sí, y muchas veces hay una falta de coordinación en los distintos niveles, ¿no? en el nivel municipal, con además salarios incluso más bajos todavía que los salarios de la provincia de Buenos Aires, pero también con su propio sistema de, de organizar la atención primaria, la, la, el segundo nivel, con una estructura provincial y con la estructura nacional que muchas veces no transitan el mismo camino y esto genera también además un desgaste extra a la tarea concreta del personal de salud. Sí, sí, totalmente. La, la situación en los municipios es una situación muy difícil.、Eh, hay compañeros y compañeras en los municipios que no tienen ni ordenanza municipal que los estructure en una ley de carrera. Los que los pone en una situación de vulnerabilidad extrema a, bueno, a los caprichos del intendente de turno. Nosotros muchas veces decimos que, a diferencia de la provincia, donde tenemos una ley de carrera profesional, donde los trabajadores tenemos derechos consagrados, producto de nuestra lucha, n o de muchos años, que es nuestra ley 10.471, que por, por supuesto, como todas las cosas, es perfectible. En los municipios a, hay, hay compañeros y compañeras que no tienen nada, que, que son monotributistas, que ganan la mitad de lo que s e ...el Salario en la provincia, y a su vez,、eh, esta disparidad se refleja en otras estructuras de salud, que son, por ejemplo, los hospitales SAMIC, donde, este, si bien son monotributistas, el salario hay veces que eh, es eh, un tercio más, más abultado. Que es el salario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas estas disparidades económicas este, y de recursos que tiene cada instancia, tanto municipal como nacional o provincial, h a c e que la atención en salud sea ineficiente y sea、eh, ine, ine, inequitativa. Entonces, todas estas cosas hay que discutirlas como para,、eh, digamos, nivelar la cancha, que todos tengamos un piso de derechos y que podamos garantizar una atención en salud este, mucho más eficiente. ¿Qué pasa con las licencias de descanso por estas horas, ya que ya estamos transitando una semana 12 ya de、eh, cierto alivio en, en la circulación comunitaria del virus? Bueno, eh, ya eh, el gobernador,、eh, creo que fue a mediados de julio, que en el contexto que vos señalás, eh, liberó eh, 14 días de nuestra licencia anual ordinaria, que. Las licencias venían suspendidas desde el comienzo de la pandemia y eso permitió también, es un desahogo importante porque el equipo verdaderamente lo necesitaba. Este, hay, y bueno, eso se ve también reflejado en los hospitales. En este momento hay muchos compañeros, muchas compañeras que han tomado esos días, están descansando afortunadamente este, y, y bueno, descomprime esta situación de tensión que. Que estábamos viviendo. Y bueno, lo vemos como, como un acto de justicia, estamos, estamos muy satisfechos con, con el hecho. Esperamos que、eh, esta liberación de días se continúe、eh, después de septiembre. La resolución hablaba de un plazo que en septiembre se iba a volver a reevaluar con la situación epidemiológica. Esperemos que la, la situación epidemiológica este, sea favorable y que el equipo de salud pueda continuar este, haciendo su fruto de. Sus derechos consagrados, que son su, su, su derecho a descansar. ¿no? Tenemos, hay compañeros que tienen 90 días de licencia a c u m u l a d o s porque、uh -huh. no se los pudieron tomar el año pasado, no se lo han tomado este.、Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema, pero vemos positivo que se hayan otorgado esos días y que los compañeros, las compañeras estén descansando porque francamente lo necesitaban. Y bueno, y se nota en los hospitales eso, ¿no?、Uh -huh. Que afortunadamente no hay tanta demanda y la gente puede descansar un poquito y bueno, siempre esperando que. Te repito, la tercera ola no i m p a c t e como impactó la segunda,、mm. eh, y en eso es cardinal、eh, el tema del ritmo de vacunación, ¿verdad? Que, que la mayor cantidad de la población este, encuentre a, a, al auge, por, o por decirlo de alguna manera, o al predominio de la cepa delta en la comunidad con el nivel de inmunidad más alto posible.、Mm. Estamos hablando, con, sí, estamos hablando con Aníbal a r i s t i z á b a l secretario gremial de s i c o p la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hablabas de la, de la variante Delta, esta tercera ola que algunos denominan. ¿Qué pasa con las políticas de apertura que se están anunciando tanto a nivel nacional como provincial? ¿Cómo le o valen ú desde el sistema de salud pensando justamente en que de alguna manera v ser inevitable que la variante Delta en algún momento circule en nuestro país? Sí,、eh, yo, yo la verdad que hoy viajaba en el, en el tren y bueno, hubo una pequeña demora en e l roca, pero viajé como en tiempos de pre-pandemia. Es la primera vez que me subo al tren y noto es, esa densidad dentro del tren, donde las distancias sinceramente no existieron y las medidas de cuidado fueron más una declaración de buenas intenciones que, que una realidad concreta. Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, eh, si bien es, entiendo que.、Eh, Digamos, la economía de alguna manera le torció la mano a la epidemiología, le ganó la p u l c e a d a a la epidemiología, por, por motivos que, bueno, este, yo creo que exceden un montón de variables, ¿no?、Sí. Tiene que ver con una situación muy compleja y que tiene que ver con limitaciones estructurales que tenemos como sociedad. Este, y, y la gente tiene que, tiene que, tiene que comer, tiene、sí. que trabajar, porque no, no, no tenemos una, una capacidad distributiva como sociedad como para poder bancar, r que Que, se, que, que las medidas de cuidado se cumplan, que el distanciamiento, que el aislamiento se pueda cumplir. Bueno, tenemos que asumir esa limitación y, y ver cómo, cómo nos vamos desarrollando.、Uh -huh. eh, la verdad es que no te sabría decir cuál va a ser el impacto. Este, esperemos que, que el impacto no sea negativo, porque yo veo una apertura muy importante、uh -huh. este, con. con Una situación、eh, muy incierta, pero o t r m a es que es incierta、eh, a nivel mundial.、Claro. Países que festejaron、eh, la erradicación de, del COVID hoy están volviendo a plantear este, cierres.、Sí. Israel con 6.000 casos. Bueno, nada,、sí. este, me parece que esta es la receta para el manejo、uh -huh. este, de, de, del COVID. Esperemos que la situación. Este, Empiece a mejorar, que se mantenga en este ritmo, que, no, que, que la variante delta no impacte este, como impactó la segunda ola, pero esto es un final abierto, verdaderamente. Bien. Por último, y agradeciéndote como siempre estos minutos que nos dedicabas, Aníbal, repasemos la jornada de mañana. A las 10 de la mañana, frente al Congreso,、eh, van a estar montando una radio abierta, habrá un acto y han adherido a esta jornada nacional de lucha más de 30 organizaciones sindicales del país. Sí, sí, la, la, la jornada va a empezar a la mañana. Vamos a poner una carpa y esa carpa la vamos a ambientar con imágenes que sean representativas de todo el trabajo que hemos estado haciendo en este tiempo, de las condiciones en las que lo estamos haciendo, estamos haciendo y vamos a poner un micrófono. Este, donde dirigentes de diferentes seccionales, de diferentes municipios, de diferentes provincias, van a poder este,、eh, brindar testimonio este, a los medios presentes y a la comunidad、eh, en un lugar neurálgico y con un valor simbólico importante como el Congreso de la Nación, este, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos pidiendo, sobre la necesidad de, bueno, esto que siempre hablamos de, de revalorizar las tareas de cuidado, de rediscutir cómo, cómo está organizado. El sistema de salud que tenemos, de la necesidad de, de una refundación del mismo, y、eh, a posteriori vamos a hacer una caravana este, para, bueno, para lo mismo, ¿no? uh -huh. para seguir visibilizando esto、eh, en, diferentes, en otros puntos de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires.、Uh -huh. este, sí, como vos decís, muchas provincias, hay situaciones distintas、uh -huh. en, todo el, en, en lo largo y lo ancho del territorio nacional, este, hay algunos. Compañeros y compañeras, gremios, hermanos que están、eh, mejor y otros que están peor, de acuerdo a la disposición al diálogo que tengan las autoridades locales. n o Siempre que hay diálogo y hay voluntad de escuchar a los trabajadores y las trabajadoras de la s a l u e n o、bueno, podemos encontrar soluciones comunes. Y podemos,、eh, digamos, de alguna manera ir mejorando, tanto en garantizar derechos a la comunidad como en garantizar derechos al equipo de salud que también los merece y los necesita para poder brindar ese derecho a la salud de la comunidad. Entonces, me parece que la jornada tiene más que ver con eso, poner en evidencia que la pandemia vino a mover algunas cosas y entre esas cosas tiene que estar ciertamente el reconocimiento material, económico al equipo de salud y, y para eso hay que modificar algunas. Algunas cosas que están establecidas、eh, dentro, de, dentro del sistema de salud, que、mm. tienen que ver con, con profesionales muy mal remunerados, con una salud este, muy inequitativa e ineficaz y muy mercantilizada,、mm. que en definitiva lleva a una ganancia de minoría, mientras que las mayorías no reciben la atención sanitaria que merecen y, y los trabajadores se alienan. n o、mm. Entonces, hay que, hay que dar esa discusión、eh, siempre para avanzar en. En términos de derechos y en términos de, de democracia. Bien. Aníbal, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, a v o s Hasta luego. Hasta luego.